te encantarán. gente escrito no hagas caso nada es cierto en blanco está nadie supo escribir nada no dejaron Escribe mi, te necesito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 Hola maestro, ¿cómo está? Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, calurosas tardes por enésima ocasión, lo repito. Oye, pero hoy más que calurosas, está así como sofocado, sí, como, como húmedo. Es el, el preámbulo de la lluvia, la primera lluvia ácida, me supongo, por el la polis, bueno la, el efecto invernadero, vamos. Como que estamos así a punto de soltar la lluvia, ¿no? sí, la primera lluvia ácida que de esa lluvia sí hay que protegerse. Sí, sí, porque es todo los, el agua hace que, que, que caiga pues todo el smoke en la atmósfera, es fecales y bla bla bla. Uh, eso no soy nada bonito. <risa> Pero bueno, maestro, estamos en el programa 112. Se me hacen pocos. <risa> ya, ya, ya, ya, ya esto es toda una historia. Uh -huh. eh, el día de hoy vamos a mandar saludar al señor Sergio Fong, que Llegó. no sabemos dónde anda. Yo sí lo voy pasar con una centella. Acaba de pasar a la oficina, el privado. Ah. <risa> Lo venían correteando. <risa> y alcanzó a llegar. Sí. Perfecto. Y pues muchísimas gracias al buen Ixba, que nos acaba de traer agüita natural para sobrepasar este calor. Y un delicioso cafecito. Cafecito. Y obvio, pues al chico de controles que aquí está. Eh, viendo ya, que todo funciona. Ya no está esbozado, ya se ve distinto. Ya, ya Pero... le conocimos la cara. <risa> Ya sabemos que tiene un par de orificios sí. en sus mejillas, <risa> ¿no? Pues el día de hoy tenemos una gran invitada, una invitada pequeña, eh, siempre nuestros invitados son un poco más grandes, sí. creo que es la primera vez que tenemos invitados tan pequeños. ¿Pero por qué dijiste gran invitada entonces? Ah, oh, bueno, porque es una gran invitada. Pero es pequeña. La estatura y la edad no cuentan, el talento es lo que vale. Ah, es... Ah. <risa> ok, está con nosotros maestro Lisette Montes, porque estamos descubriendo a una escritora adolescente. Mira, cuando yo Meche me preguntaba el texto, yo me, me dice, ¿por qué adolescente? Bueno, porque por lo que yo sacando cuentas el, el texto de lo que vamos a hablar aquí fue creado pues en la adolescencia por un adolescente exactamente, sí. a lo mejor ahorita ya tiene 45 pero pero el, el, obje, pero el, el objeto joven. es cuando, cuando se era adolescente ¿no? ah maestro, lo hice reír hola Lisette, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? bien, con mucho calor ¿también? bastante vienes de lejos más o menos más o menos cómo encontraste en qué veniste en transporte público sí. en sí y qué tal mucho calor todos apretados y mucho calor horrible ni modo ya ya estamos acostumbrándonos a este calorcito y en cuanto estemos sí, más acostumbrados va a comenzar a llover ¿No? bueno mariana es bueno yo le digo mariana porque parece que tiene tiene Eh, Perdón, me ando equivocando de base <ríe> ah, Se, hizo, de se hizo un silencio incómodo ¿De Mar... bueno. los secretos? <ríe> Perdón, retomemos maestro Lisset o Mariana, bueno <ríe> Como escritora y Mariana. T tengo con, mis dos personalidades Mariana, con es, los nombres es, <ríe> Mariana es cuando <ríe> baila cuates, y Lisset es cuando escribe, así que Lisette. Lisset, bueno, cuando es pues Mariana cuando baila y nada Y Lisette cuando escribe, es así Ahí Así está. es. Lo van a tener varias personalidades. Sí. ¿Ay? Es, iniciamos con una canción acerca de que tú se escribes muy bonito porque a nosotros nos dimos cuenta de que tú eh, editaste un libro y nos platicaste un poco eh, la historia de eso. ¿Tú escribiste ese libro a la edad de cuántos, cuántos años tenías cuando...? Cuando? Mm, cuando lo escribí yo tenía 14 años. 14 años. Entonces eras una adolescente. De, de era el... una niña. <risas> sí, de hecho estabas como en ese cambio de niña adolescente, Ajá. donde no aguanta uno al mundo. Por eso salió un libro. <risas> bueno, es una muy buena forma de, de desviar como todas esas dudas, corajes, Eh, por las que está pasando uno en ese proceso ¿no? Sí. una manera muy inteligente de expresarlo si tenías algún antecedente en tu familia de, de gente que, que, le, que le gustara la literatura o fue ¿no? pues como tal escribir, creo que soy la primera que les guste leer, sí, casi todos en mi familia, pero no, nadie ¿cómo que les más? Lo, lo que me gusta la portada, que se da bonita Ajá. Me llamé la atención, leo muchas novelas, me gustan mucho, sobre todo las de Suspenso. Me encantan. ¿Y a los 14 años qué era lo que leías? A los 14 años qué era lo que leía. Híjole, no me acuerdo. Por esas fechas estaba leyendo Carlos Cóctemo Sánchez. Eh, ¿Qué otra? Lo que te dejaban en la escuela. Los que me dejaban en la escuela, así, de... Eh, Marianela, El Principito, todos esos libros. Sí, totalmente. Sí, que es lo que... Más lo, le... Los libros de mi hermano, claramente. Bueno, es que si sí, en la casa, pues tienes que darte una vuelta, ¿no? A ver qué es lo que más te llama la atención. ¿no? Sí generalmente cuando alguien tiene esa, esa inquietud de escribir, tiene un antecedente, no, no como escritores, sino como lectores en la casa, ¿no? Porque te da un acceso a los libros, a las bibliotecas y a, y a la lectura. El, el, el texto o el, el título de ese libro, ¿cuál es? El que escribiste. ajá Yo sé cuál es, pero quiero que tú lo digas. Mi libro se llama La Verdadera Soledad. La Soledad. Cuando yo leí el texto del, del encabezado del título del libro... Me hizo, a recordar, me hizo a recordar del existencialismo, que es una corriente filosófica, que después es una corriente literaria, y el principal expo exponente fue Jean-Paul Sartre, el escritor francés, el ser y la nada, ¿no? Yo leí un poco el texto, no voy a hablar de eso, porque para que la gente que escucha pues tenga la inquietud de decir, oye, yo quisiera tener ese libro, y, sí. y se lo recomiendo que lo lean, ¿eh? y, y quisiera leerlo, ¿no? En eso de la verdadera soledad tiene que ver con eso del ex ese de quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo aquí. ¿Se así? Mm, sí. Eh, sí, sí va por, por ese rumbo de... ¿Qué, ¿Qué tan sola realmente estoy sola? Eso es existencial. Exacto. Sí, sí en tu máximo esplendor. Ajá. Al fin de cuentas es una cuestión muy humana porque cuando vemos eso de, del existencialismo eh, como decía eh, el filósofo no recorto, recuerdo el nombre decía ¿quién se pregunta por el ser? ¿un gato se pregunta por el ser? ¿un perro? el que se pregunta por el ser es el ser humano ¿por qué? porque tenemos tres cerebros y el neurocorte la corteza cerebral que es el sistema límbico que es el que, el que nos diferencia de las demás especies pues nos hace tener la psique y la que es lo que nos pone de cabeza o claro. no claro. porque nos, porque nosotros si sí nos preguntamos por por el ser quién soy yo qué estoy haciendo aquí nos preguntamos por la existencia eso eso influyó mucho en, en tu libro Nos ponemos a, a pensar... Fíjate, que, o sea, pero te estoy hablando a lo mejor yo desde el, de, de, desde el existencialismo y todo ese rollo, pero eh, Mar, Mariana nos acaba de decir que ella escribió ese libro a los 14 años, a lo mejor eh, ella no tenía una idea de las corrientes filosóficas de... No, simplemente de, no. salió, ¿no? Sí, pues fue... Pues ahora sí una forma de, de expresión de todo el ahogarse en un vaso de agua que es esa edad y salió algo bonito pero fíjate hace ratito mencionaron la soledad o sea realmente qué tan solo porque yo tengo entendido que tú vienes de una familia donde hay eh, varios hermanos que, que siempre están preocupados por ti eh, que tienes papás que están preocupados por ti qué tan solita que tan solita te sentías tú a los 14 que decías no O no pertenezco a esta familia, o nadie me entiende. ¿Y qué tan real era que estaba sola? Analizándolo ahorita, ya después de, de haber pasado tantos años, de cambiar mi mentalidad en muchos aspectos, sí me estaba ahogando en un vaso de agua. <risa> como muchos a los 14. Co como muchos a los 14. Los adolescentes, porque adolecen de muchas Claramente, cosas. Claramente. Eh, no era tanto que estuviera me sentía así eh, incomprendida por todo mundo por amigos por mi familia por etcétera. pero creo que era un poco más y creo que eso también es algo que pasa con en muchos casos uh -huh. que era más bien yo no me sé expresar de una manera adecuada como para que me incluyeran en las cosas como que yo me cerraba hasta el punto que yo me quería cerrar uh -huh. y era como el propio rechazo que yo me buscaba uh -huh. Entonces, pues sí, básicamente eso. Fíjate, qué importante es, o sea, el propio rechazo que yo me estaba buscando. De repente como que los adolescentes cuando están en, en esa etapa, es como como que aparte me quiero sentir que no encajo, ¿no? Es como esa parte de, de no, no, es que todos están mal, yo estoy bien y yo voy a librar al mundo y voy a encontrar y, y voy a solucionar. Como dices, Lizeth, pasas esa etapa... Y resulta que volteas y dices, ay Dios, andaba uno haciendo unos ridículos es tremendos. Parte del proceso, ¿no? Sí, claro, es que si no, yo, yo estoy segura que si no pasas ese proceso no maduras pero también es, no valoras es es una manera de sacar eso no o sea si tú buscas encontraste una manera de sacar todo eso por medio de tomar un lápiz agarrar una hoja y escribirlo no es una corrección de... maestro agarrar un teléfono buscar el teclado y comenzar a escribir bueno, hacer antes. <risa> sí. entonces tomábamos un lápiz y sí. una ho un hoja en blanco <risa> y un sacapuntas y un por un lado, sacapuntas por sí. un lado sí. Ya bueno, las cosas ahora, no son no, así. No, se agarra, bueno, de hecho, bueno, esa manera de creación yo no la conozco, <risa> porque no tengo tanta habilidad para mover tan rápido los dedos en, en el aparato. Bueno, pero entonces fue gracias al, al, al aparatito, ¿no? Ahí fue donde se, se transcribió el texto. Sí, y pues fue muy sencillo pues el hecho de estar escribiendo ahí todo el día, no ocupaba gran cosa ni espacio para... Para ponerme a escribir, lo podía hacer en cualquier lugar, a cualquier hora. Y pues así fue saliendo la historia, poquito a poquito. Hubo un... Un parte donde dijiste, voy a escribir un libro. O simplemente descubriste que ya tenías muchas páginas escritas y que había la posibilidad de, de completar un, un libro, de plasmarlo. Mm. No, como tal nunca dije de quiero escribir un libro cuando empecé a hacer la historia era Comencé escribiéndolo un día que sí me sentía muy mal Yo dije ah ok, de aquí voy a empezar Este Igual como hacía siempre lo escribí en mis notas y ya Luego lo leí y dije ok, esto me gustó, si le cambio esto, si le cambio esto, si le cambio esto puede mejorar Se lo pasaba a mis amigas, hay que que le dieran una crítica constructiva Y así continué, seguí. le seguí el hilo a la historia, le empecé a publicar en una página, pero la dejé a los dos meses, no llevaba ni cinco capítulos. Y luego vi una convocatoria, vi una convocatoria precisamente para publicar un libro y dije, pues ya tengo uno empezado, ¿por qué no? Y ahí fue cuando ya me... Te la recia. Sí. Dice, ahora o me salen las ideas o me salen, porque... De hecho, sí. Era como ya yo buscando por todos lados qué podría hacer, poniendo, pues investigando, ya haciendo las cosas de una forma más seria, ya no tanto como solo por un distractor. Uh -huh. Sí cambió la forma en la que lo estaba haciendo, sí lo tuve que tomar con más seriedad, más tiempo, dedicarle cierta hora diaria y así, uh -huh. porque de otra forma no iba a salir. Pues súper bien. Esa convocatoria fue... De una, los pongo en alguna página de, de alguna editorial en específico o, sí, o de qué eh, organismo vamos. La convocatoria que vi que me impulsó a terminar de escribirlo fue de Plataforma Neo. Uh -huh. La vi por Instagram creo. Yo dije, ok, no está difícil los requisitos, creo que sí los puedo cumplir todos, no pasa nada, que okay, me voy a animar. No quedé, desecharon mi historia. Pero después, eh, igual como yo estaba publicando algunas cosas en otras páginas, de ahí me llamaron de otro editorial y ahí fue cuando se dio la oportunidad de publicar. ¡Oh, qué interesante! ¿Qué editorial es? Fue con Editorial Iturralde. Iturralde. Maestro, le voy a proponer sí. una, una pausa musical. Sí. ¿Sí? El día de hoy, como siempre lo intentamos, trajimos puras cancioncitas que tengan que ver con algo de escribir, de páginas, de letras. Creo que lo logramos, pero vamos a ver qué dice el público, ¿sí? Vamos a escuchar un poquito de Tito Gómez, una canción buena que se llama Las Páginas de mi Vida. Así como dice. <risa> corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres.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 Sati. Mujer querida. A la mía, Sandra Amaro las brilla, con todo mi amor, Tito Gómez. ...y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental... ...bailando. Amfibios Radio. Maestro, ¿qué tal? Las páginas de mi vida... ...creo que todos vamos escribiendo... ...aunque no siempre lo plasmamos... ...como en el caso de Lisette... ...pero vamos escribiendo conforme pasa nuestra vida... ...vamos eh, teniendo como este material... ¿no? ...de, sí. de donde... Eh, agarrar, simplemente algunos los dejamos en recuerdos pero creo que si todos nos diéramos a la tarea de escribir un libro con lo más importante que nos ha sucedido en el transcurso de la vida tendríamos muchos libros que leer no y creo que es muy buen eh, material sí de hecho pues, cuando la vida es de escribir un libro yo me acuerdo de una canción de Bob Marley que eh, el iniciador bueno, de los difusores del, del, del reggae que ahora se llama reggaetón, yo no sé cómo llegaron a eso ¿Dónde nos perdimos? Y él en esa canción decía que es nuestro turno de llenar este libro. Exacto. Entonces la vida es como llenar un libro, ¿no? Pero hay personas que se atreven y otras que no se atreven. Exacto. Me supongo que cuando te diste cuenta no hay muchas personas que tengan esa como precocidad para llevar a cabo esta, esta disciplina de llevar, de escribir lo que estás pensando, lo que sientes, lo quieres transmitir. ¿Conoces muchas personas que ya están en la situación que tú, ahora que lo llevaste a cabo, la, el ejecutar, eh, publicar un libro, que estuvieran en la situación, como tú me refiero, con tu edad y todo eso? La verdad es que no me ha tocado conocer a nadie que esté en mi misma situación. Ajá. Sí he conocido a muchos, pero pues ya empezaban a publicar de que a los 30 o algo así. Entonces... No, les llevas 15 años de ventaja. <risa> así me presentan de no, pues ya no lleva ventaja. Es... Bueno. Gracias, gracias. Oye, y, y estamos diciendo, eh, el maestro ya tuvo la, la oportunidad de, de comenzar a leer el libro y platicarme algunas cosas. Es una historia interesante porque es una niña. Dijimos que vamos a contar poquito, maestro, poquito. Sí, que nos platique ella, así poquito. ¿Nos enfocamos en algo en especial o, o esta niña que, que está plasmada ahí en el libro es algo de tu personalidad? Siempre, eh, te voy a decir, yo conozco a la mayoría de escritores y dice esa historia no es mi vida, ¿eh? No, no, no, no, no vayan ustedes a creer, se me ocurrió. A veces tiene algo de verdad, a veces no, y, y se liga, ¿no? Pero, ¿algo de esa niña tiene de tu vida personal? Pues creo que es inevitable que... Todos los personajes, no solamente el personaje principal, no tenga algo de mí porque pues al final yo los hice. Eh, claro que algunas ideas, algunas formas y todo eso, pues las tomé de mí porque no conozco mejores, bueno, más a fondo que las mías. No conozco las ideas de nadie, entonces sí, por supuesto que sí tiene que ver. La historia no, eh, no es como libro autobiográfico o algo así, Eh, no son situaciones que me pasaron Pero sí tiene un poco de todo Tanto algo, cosas mías, cosas que veía De todo tiene un poco Pero dejé mucho de mí en esa historia Es que al fin de cuentas Uno es lo que percibe Entonces tu entorno influye Entonces en eso Pues puedes generar una serie de historias No propiamente tuyas Sino la historia del vecino La historia de tus parientes pero tiene una, aunque no voy a hablar del libro, tiene una cuestión que es un fenómeno muy en boga, a nosotros nos pasó como papás, de que en esta en esta en estos tiempos es muy difícil encontrar eh, matrimonios, generalmente, bueno, nos tocó en la secundaria cuando nuestros hijos nos decían que de todo su salón decían, oye, pues nos dicen que nomás nosotros nuestros papás están juntos, se sorprendían. Es un fenómeno sale, sale muy, la muy la cañón que está pasando y nosotros no lo conocíamos y nos sorprendió porque llegaba a suceder que Diego, nuestro hijo y Mariana eran como los raros del grupo, ¿Cómo? ¿Y tus papás están juntos? Sí. Ah, oh, caray. ¿Y no se pelean? Pero, fíjate, Pero ese es un, un entorno que que, sus, que está sucediendo mucho ahorita en nuestra sociedad. ¿Por qué? Será cuestión de que los sociólogos y los psicólogos nos den, haga, una, explicación. Nos den una explicación de por qué está sucediendo ese fenómeno, ¿no? Sí. Porque los matrimonios ya no perduran. El daño que se puede causar en, en los pequeños, ¿no? También. Pero bueno, ese es el tema de otro libro. <risa> Puede ser, ¿por qué sí. no? O sea, es yo yo no escribo, entonces yo no sé qué qué tan alerta esté una persona que, que hace esto de, de estar percibiendo todo el tiempo y que surjan ideas, porque pues tú ya pasaste esta etapa donde lo hice solamente porque quería platicar algo, hubo la oportunidad de imprimirlo, bueno, fui pues, lo imprimí, pero entonces ahora nosotros sea, tenemos otra Liset que ya es adulta que ya ve las cosas de diferente punto, entonces tienes planeado seguir por esta parte, tienes alguna idea o dices no ya, o sea yo dicen que en tu vida escribas un libro, yo ya hice el mío y se acabó, ¿no? Pero falta tener hijos es... <risa> y, y plantar un árbol. Plantar un árbol, ¿no? O sea, pero, pero ¿qué sigue de aquí? Como como Liset como escritora ¿qué sigue? Pues sí quiero continuar en esto, la verdad te la mente me gusta mucho por porque... Lo interesante que es, eh, lejos de, de lo que se pueda pensar, de que es algo súper aburrido, todo lo contrario, realmente es algo muy bonito. Y el hecho de ponerte a observar todas las cosas que ves en el entorno para sacar alguna idea o que te surjan ideas de donde ni siquiera te imaginas y las puedas contar de una muy buena forma, es, es algo que me gusta mucho. Eh, a mí se me da mucho expresarme escribiendo con las palabras soy pésima, pero pónganme un ojo enfrente y se las lleno en cinco minutos. Uh -huh. Entonces sí, sí quiero continuar. De momento otro proyecto no lo tengo empezado. Bueno, sí, pero a ninguno le he dado seguimiento. Lo siguiente que sigue por estos lados es que estamos, eh, junto con una asociación de más escritores, estamos haciendo pl planes para presentarnos en la FIL de este año. Oh, muy interesante. ¿Y cuál sería? ¿El presentar? ¿Sus libros ya impresos? Sí. ¿Sí? ¿Ya publicados? Sí, sí, sí. Este, pues la idea es tener un stand, un espacio en la FIL. Eh, estamos viendo también para dar conferencias en los salones de ahí de FIL, con horario y todo eso, para dar a conocer la historia, hacer una presentación ahí. También estamos viendo si es posible participar en el proyecto de la otra FIL y así darnos un poco más a conocer y continuar con con todo esto. ¿Alguna gente que nos escuchó ahorita a decir la otra fil? Eso cuál la es... Otra. Luego <risa> les platicamos. platicamos. Ahora, ese grupo de escritores, es decir, cada uno tiene publicado, me supongo que tiene obra publicada, pero con distintos editoriales, ¿es así? ¿O piensan ¿O formar son? una editorial? Mm, no, están como independientes. Ajá. Justo por eso estamos como que todos juntos para darnos fuerza entre todos. Eh, Pero pues ahora sí que cada uno está haciendo su, tra su trabajo por su cuenta eh, pues muchas recomendaciones de, de estar pues diciendo de mira, este yo fui con esta imprenta, yo fui acá, él me hizo el diseño, él me hizo la corrección y así como recopilar esa información para ayudarnos entre todos, también nos gustaría... Eh, llegar a audios de otros escritores que apenas van comenzando, que no se han animado, cosas así para echarles la mano durante el proceso uh -huh. porque es un poco complicado entonces pues darles como esa ese empujón precisamente ahorita que, que comentas esto, para mí es intrigante, ¿cuál es el proceso? o sea, tú ya escribiste ya te diste cuenta que, que quieres eh, tenerlo en físico que quieres tener un libro, ¿qué sigue después? ¿Cuál, ¿Cuál es el proceso hasta que llegas y dices, ah, ya me hablaron que me los van a entregar? Uh -huh. ¿A quién buscas? ¿A quién le hablas? ¿Vas y pides una cita? ¿O en tu caso? Uh -huh. Bueno, en mi caso fue muy diferente ya que pues a mí me buscaron, uh -huh. entonces pues para mí todo se facilitó a Firmar un contrato, checar algunos detalles con la historia, portada, registro y ya. Me dijeron, te los mandamos tal día a tu casa y llegaron súper bien los libros. ¿Registro de? Eh, propiedad, intelectual. propiedad intelectual. Ah, excelente. O sea, ya salen protegidos así. Eso es por cuenta de uno. Eh, fue ir a hacer el registro, al dominio público y todo, uh -huh. para que quedara el libro a mi nombre. Eh ese fue como el caso bonito, soñado <risa> si no, pues estar mandando la historia a editoriales eh, cuando salgan convocatorias, algo así, rezando porque te digan, tu historia es buena, la vamos a publicar uh -huh. y si no, pues está al lado ser independiente eh, el estar como independiente, pues es hacer todo por tu cuenta la edición, portada, eh, el formato del libro Eh, ir a hacer la impresión, checar toda la calidad, ver todo eso, hacer tú mismo la distribución y demás. Si lo haces independiente, todo el costeo vas bajo tu cuenta, ¿no? Sí. ¿Es editorial? Bueno, también con editoriales el costo por tu cuenta, pero ya se, se arregla de otras formas. Sí, sí, hay ahí como... Facilidades no, o sea, de pago. ¿Es no un 50-50, pero ellos te ponen algo o es simplemente la facilidad de pagar? Es más que nada la facilidad de pagar mm, okay. ¿Esa editorial es, es, es de dónde es? Eh, la editorial con la que yo publiqué es española uh -huh. Oh, muy bien oh, Internacional, quiere decir que ya te han leído en España Dos libros se vendieron en España Bueno, ya ya, ya fue sí. algo No, claro, por supuesto, de repente, o sea Tampoco nos queremos comparar aquí con escritores súper mega conocidos, ¿no? Eh, pero... Si estás hablando de una niña de 14 años que a, a esa edad no tenía ni idea hasta dónde podía llegar... O sea, vender dos libros en España es tremendo, ¿no? ¿El tiraje de cuántos fue? Fueron 34 libros. Uh -huh. Muy bien. Oye, y algo que, que a mí me, me da así como, como mucha emoción y siento que es como donde muchos quizás se atoran. Cuando lo llevas... No, no recuerdo la palabra, hace rato dijiste Pero es a una revisión eh, ¿Quién es la persona Que tiene que revisar? ¿Te revisan qué? ¿Ortografía? ¿Que las ideas estén fluidas? ¿Que conecten una con la otra? ¿O qué es lo que te revisan? Principalmente sí es Ortografía y gramática eh, Pues para ver Errores de dedo, algo así Que no se ven Palabras que están incompletas Palabras que se cambian una por otra Eh, errores ortográficos espacios de más, espacios de menos cosas así eh, como tal las ideas pues ¿no? no, te lo dejan tal y como tú lo escribiste si sí, no, la historia cambiaría si no, si era la es de la esencia de la sí, historia total. Ah, okay. escríbalo usted ¿verdad? <risa> si no le gusta la mía a ver, le, le doy la idea y... usted escríbalo Oye, y, y ahí nos detenemos mucho, es, es como el, no, vuélvelo a corregir y vuélvelo a corregir, sí, sí, es así como tedioso. En mi caso me tocó hacer ese proceso de edición, la editorial tampoco me apoyó con eso y pues era cansadísimo estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo la misma página diez veces en... Que si yo lo escribí bien, ¿qué les pasa? No, no, no, o sea, era como, ok, tengo que buscar los errores, pero ya de tanto, ya me lo aprendí. ya ni siquiera sí. los veía. No, ya ni lo leías, yo creo que ya tu cerebro lo tenía aprendido, sí, ¿no? Ya podías voltear a otro lado y saber dónde te habías sí. Ahora, esa edición fue corta, evidentemente ya no tiene ningún libro, ¿no? Ya se, se comercializaron. ¿Y hacer otra edición es, te interesa? Está en proceso la, la segunda por Lo mismo del proyecto que tenemos Para la fil, para Ajá. la otra fil Igual pues para hacer las La edición, las correcciones necesarias Ajá. Y reimprimirlo Para que vuelva a ser comercializado Ajá. Es la, la idea ¿Y ya están con eso, con la impresora, con la impresora Y todo, con, con el impresor? Estamos cotizando Con, ¿Con la edición vamos Sí, ¿Sí? Yo porque aquí tienes varios, varios editores ¿eh? Aquí Sí, de de aquí, hecho estamos en Marco Mar, Mar, nuestra ahorita una del viaje. Puedes encontrar exactamente, puedes encontrar varios, puedes hacerlo cartonero. Ahorita el, una edición cartonera. Sí, ahorita el, el boom es esto de los libros cartoneros. Sí. Pero bueno, ya dará o se dará la oportunidad de De hecho te vamos a presentar uno de los autores intelectuales de los, de los cartoneros que está sentadito. Sí. Es una opción, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Qué tan difícil es, con, con este grupo de, de escritores que mencionas, qué tan difícil ha sido el ser independientes? Porque lo entiendo que todos lo son, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es querer meter un proyecto a algo tan grande como es la FIL? que tiene tantos años de, de historia y, y que todos los escritores, toda la gente que tiene algo que ver con este mundo quisiera estar ahí. Son accesibles, eh, se tocan el corazón con la gente que está comenzando o de plano son así como muy rígidos. Bueno, por algo existe la otra fila. Sí. por algo ay ¡Ah, qué buena contestación sí. es que la fil es muy institucional incluso los los stands se cotizan se cotizan en dólares aún siendo sí. que la fil eh, es este con dinero del, del estado no porque se, viene del presupuesto que la universidad de Guadalajara lo utiliza para la difusión de De la Feria Internacional del Libro Y curiosamente la Feria Internacional del Libro Tiene un prestigio internacional Pero no te, no tenemos un mundo de lectores ¿eh? o sea, no. Es una contradicción tremenda Porque realmente Muchos van a la fil para decir que fueron a la fil Así como una especie no. de, de Miren yo soy de acá bien, Como bien intelectual hasta se disfrazan Para ir a la fil ¿no? Yo voy a hacer lentes. un comentario En especial <risa> los adolescentes Que es algo de lo especial que estamos hablando hoy ellos van a tomarse fotos a correr por los pasillos a usar los iphones o las ipads que dejan ahí para, para ver los libros y, y se comienzan a tomar fotos ahí y hacen un desorden lo hemos vivido en muchísimas ediciones donde cuando los dejan entrar primero a Ajá. ellos Eh, y que tú andas por esos pasillos Y no te dejan ver los libros Ellos traen su fiesta ¿Nunca tuviste algún acercamiento De algún tipo de autoridades educativas En el sentido de que tú podrías hacer Una manera de tratar de incentivar A los jóvenes a la lectura? Sí, justo hace poco Un profesor de la prepa Ajá. Me habló para Precisamente para que fuera a hablar sobre mi libro Ahí a los grupos que estaban entrando uh -huh. Con el objetivo de Ok, este, vamos a a presentarla a ella, ella estuvo estudiando aquí la generación pasada, uh -huh. que les cuente más o menos el proceso de cómo fue, que lo vean un poco más cercano a ellos de más real. si ella pudo hacerlo sin el caso de, de éxito de que traen al escritor que ya tiene 50 libros publicados y son bestseller y cosas así es como que esto está más real, está más cerca pueden Yo hacerlo nos vamos a quedar ahí, vamos a ir a otro corte maestro, una de las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 Tämä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 Estamos de regreso, maestro. Esas páginas de amor hay que llenarlas. Sí. Oigan, perdón, pedimos una disculpa, tuvimos ahí una pequeña falla de sonido. La tecnología no tiene palabra, entonces, pero ya parece que ya estamos eh, al aire al 100. Qué bueno, porque yo estaba preocupado porque no había saludado a Beto Buena Onda. ¿eh? Ay, maestro. Y no ¿es su quería, fan? sí, soy su fan. ¿Tú de él o el de ti? No, yo de él. Oh, porque my... él prefiere ser buena onda que guapo. Ah, eso pues me agrada, fíjate. Eso sí. es seguridad, ¿eh? Sí. ¿Para qué necesito un lindo rostro si soy buena onda? ¿No? <risa> Se quita la presión. Claro. Oye, pues entonces yo le voy a mandar saludos a Enrique. Perfecto. A Enrique nada más. Sí, sí. Él <risa> seguro las, sabe quién es. Hay que decir que Beto Buena Onda es hermano de nuestra de nuestra entrevistada. Sí, es demasiada información nuestra. ¿Sí? Pero bueno. Pero bueno, la familia tiene que ver en eso, ¿no? O sea, claro. yo hago este comentario porque estoy seguro que tú siendo una adolescente, tuviste que tener el apoyo de ahora sí como dice la canción con una pequeña ayuda de mis amigos, ¿no? En este caso de tu familia y estoy segurísimo que Beto fue un Beto buena onda, fue una <ríe> parte fundamental en ello o no. Sí, totalmente, pues todos, toda mi familia me apoyó muchísimo, a la fecha ahorita están compartiendo todo en todos lados, lo están escuchando, ahí me andan mandando si ¿Sí se escucha, no se escucha, te Está, escuchas bonito, estás nerviosa, relájate, cosas así, ah, ya los vi aquí sentados, ver, eso es también están así tan seguros, oye a, a mí sí me gustaría muchísimo saber en qué momento les dices en tu casa... ¿Qué estás escribiendo? O sea, desde que estás escribiendo o ya en el momento de que, ¿qué creen? Tengo un libro, lo voy a presentar, necesito que vayan. ¿Cómo fue, ¿Y cuál esa fue parte? su reacción? Mm -hmm. Fue, les dije hasta el momento en el que necesitaba que un adulto firmara el contrato. Caramba. ¿En serio? ¡Órale! <risa> sí, sí, sí. O sea, yo ya había hecho todo, todo el libro, ya lo había mandado a la convocatoria, me habían dicho que no. Eh... Me hablaron de la otra, les dije que sí, nos pusimos de acuerdo, mandaron el contrato y todo. Y sí, ok, Más, fíjate que, pues bien curioso, escribí un libro y pues se que, juzgó que firmes. ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿Que escribiste qué? <risa> ya me imagino. Saludos, ¿cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Ana Berta. Ah, pues Ana Berta, felicidades por esa pequeña escritora. Y qué bueno que firmó el contrato eso es lo mejor de todo. ¿Pudo no haberlo firmado, eh? Sí. No, no, no. Estaba muy emocionada cuando le ah. dije. Todos se pusieron muy felices, todos estaban muy contentos. Pues el shock como de. ¿En qué momento? Ajá, ¿Qué hora? Ah, ya sé. Cuando no salía del cuarto. Cuando le estaba grite y grite ven a comer y no salía. Ya entendí. Sí, algo así. Entendieron supongo, ¿no? cosas. Sí, sí, sí. To todo, todo hizo clic. Más o menos, ¿cuánto tiempo te tardaste en escribirla? Un año. Ah, no, entonces sí hubo muchos... <risa> ah, ya entendí qué pasaba, así como no. Pues, ¿qué traerá esta niña? Yo pegada <risa> con el teléfono 24-7. Oye, suelta el teléfono. No, es adicción, estoy haciendo algo de provecho. Ah, pues. Lo entendimos después. Bueno, es que a veces los papás, cuando cambiamos de, de épocas, cuando nuestras etapas son diferentes, no entendemos esta parte. O sea, si tú como el maestro bien lo dijo al principio, me dices escribir, yo pienso en una hoja y en un lápiz, pluma quizás, si estoy muy segura de lo que voy a escribir, ¿no? Y ahora escribir es tomar un teléfono y darle vuelo al teclado. Ahora volviendo, yo ahorita estoy, se me ocurre, estoy recordando cuando te pregunté el que fuiste, me dijiste que fuiste a la prepa con el maestro, y ¿qué reacción tuviste? O sea, eh, con los alumnos, positiva ¿Cómo, ¿cómo lo sentiste tú la reacción cuando fuiste allá a la prepa a hablar de tu experiencia en, en el escribir un libro? Sorprendentemente para mí Ajá. fue una actitud muy positiva eh, fue, el profe así me presentó, fue como de les dio un poquito de, de contexto de qué había hecho y todo eso y fue como ¿qué háganle preguntas a ustedes? y yo dije no pues ya aquí voy a estar una hora ya, ya. sentada y todos callados viéndonos fijamente y no Eh, todos empezaron a hacer preguntas, estaban muy interesados. Eh, muchos sí se me acercaron a decirme, ¿sabes qué? Yo tengo este escrito, eh, ¿crees que se puede lograr algo? Y yo como... Ay, espérame. órale. Sí, sí, sí. Eh, creo que estaba más en shock yo que ellos. Fue, fue muy bonito. Tuve la oportunidad de ir dos veces con varios grupos. Y con todos fue una. Fue una actitud muy bonita, fue un recibimiento muy bonito. Eh. Están muy atentos, cosa que no pasaba en esas conferencias. Yo estoy yo, yo soy testigo de... Yo estuve como alumna y la verdad es <risa> <¿Sí>? que no. <risa> Entonces, pues fue muy padre ver, ver ese interés. Es una responsabilidad. Porque pasas a ser parte de los ejemplos buenos que los chicos quieren seguir. Sí. ¿No? Entonces... La, la carga... Sí, hay que cuidar mucho el perfil de Facebook, sí. Instagram, hay que ver qué es lo... Sí, sí, o sea, es que te vuelves, te volviste ya un ejemplo para muchas personas que quizá tú ni siquiera conozcas, y ellos ya están ahí queriendo ser algo como tú. Sí, al fin de cuentas tú les ya andaste un camino que ellos podrían seguir, ¿no? Y ahorita con el advenimiento de las redes sociales, pues... Todo es como más fácil, el hecho de que estemos aquí platicando en una radio por internet antes sería impensable porque los medios de comunicación tenían una línea vertical donde había incluso una manipulación ¿no? del interesado de los medios, pero ahorita afortunadamente es más abierto, más, más horizontal en los, la manera de comunicarnos. Y, y conseguir todo este tipo de objetivos, ¿no? Como dice, yo me metí a la red, me metí a un concurso con un grupo de personas Y de ahí me, me contactaron Y esa experiencia, pues me supongo que se la narraste a, a, a los alumnos Y más de alguno haber dicho, caray, yo también puedo A lo mejor ya lo están haciendo Sí, pero eso no se hace No no se debe de, con una persona menor de edad Haciendo tratos con alguien al otro lado del mundo Eso no se hace Ah, ¿esa ¿es una experiencia? que tú Es una experiencia, es algo <risa> que tú les puedes compartir Sí. sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que tú legalmente no tú tenías todavía la patria potestad, entonces eh, de tus padres, entonces no podías hacer este actos legales, vamos. Pero fíjate, es es peligroso, pero al mismo tiempo fue parte de lo bonito de no tener como tanta maldad, ¿no? De creer al 100% en la persona que está del otro lado diciéndote que tienes un talento real y que se le puede llevar a conocer a más personas. Uh -huh. Entonces, en tu caso salió todo bien. ¿Fue, fue positiva la experiencia. Sí. Oye, yo quiero saber dos cosas. Una, ¿cómo fue la experiencia o quién ha sido tu crítico mayor en cuestión de amistades? ¿Quién te ha dicho, sabes qué, no? O sea, de plano, no me gusta. O sea, tú sabrás, pero no me gusta. Y... ¿Cómo fue la experiencia de la presentación del libro? Porque, pues una cosa es que lo estemos platicando y otra cosa es que ya te sientes delante de mucha gente que está esperando que alguien sin experiencia le narre toda una situación tremenda y tú muriendo de miedo, eras pequeña. Las piernitas temblando. Por supuesto, porque eras chiquitita. O sea, ¿cuántos años tenías cuando lo presentaste? Dieciséis. Es chiquitita, o sea, y, y qué padre estar organizando todo. Y así ahora va y siéntate y habla. Y con el reflector A ver, primero, ¿quién tu crítico mayor? De que te haya dicho que te haya bajado así de repente el avión que dices, pues no le voy a dar gusto y lo voy a escribir mejor. Mi mejor amiga, Karen, hija de... O sea, si yo decía, no manches, esto ya está perfecto. No, ¿por qué no? No, pero no... Oye, es que no. Ah, ¿y mi chance te daba? No, pues volver a cambiar todo. Oye, mira, pues más o menos. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y estamos hablando de que ella tiene algo de conocimiento en literatura o era simplemente el feeling de ella para saber que iba a funcionar o que no. Creo que era más como... ¿Ya, ya venía de ella? Ajá. Pero... Lo, ¿Lo hizo muy bien? Si la tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? No la ahorcarías, ¿no? ¿eh? No. ¿Tiene algún crédito en el libro o no? ¿No tiene? Está como un personaje que no voy a revelar el nombre. Ay, ah, lo voy a descubrir, lo tengo que descubrir. Ok, ¿y cómo te fue en la presentación del libro? En la presentación. Yo, yo era un nervio total. Pues... Sí, o sea, 16 años, ponerme a hablar en frente de, de muchísimas personas, en su mayoría conocidas me decían, no manches, es que si lo hago mal me lo van a estar recordando toda la vida Y efectivamente, hasta <risa> <risa> la fecha <risa> Bueno, está bien, iba a hacer un comentario, pero no, mejor no, ya me <risa> lo eh, Pues primero nervio y no sabía ni siquiera qué iba a decir Eh, ahora sí que yo llegué... Hola, buenas Mariana soy noche. ¡Ay, Dios! Me presento como Lizeth Diablos. Eh, estaba muy nerviosa, estaba temblando, la voz se me estaba cortando cada dos palabras. La luz la sentía directa en la cara y estaba así de... Me, me Asustada al cien. Sí, si yo sabía que era chiquita, me sentía... Más Muchísimo chiquita. más chiquita. Pero te aseguro que todos los que estaban enfrente... Estaban contentos de estarte viendo ahí. ¿No? Sí, sí, sí, claro. Yo, yo lo sé y agradezco mucho a todos los que se tomaron el tiempo de ir. Pero eso no quita que... <risa> que estaba asustada. <risa> que les decías... Ahorita vengo, ¿eh? ¿Puedo ir al baño? Sí. Es, es emocionante, que... ¿no? Son son experiencias que, que... puedes contar? O sea, hay, hay quien... Eh, a tu edad tiene otro tipo de, de experiencias que todas son bonitas y te hacen un mejor adulto, pero en, en, tu, en tu lugar, supongo yo que ahora, por ejemplo, en esta etapa tienes tratos con muchos adultos, escritores, ¿sí? Sí. Entonces, dices, nada hombre, si yo ya pasé por eso, ¿qué les pasa? <risa> ¿no? No, no, no les llevas ventaja así eh, en esas situaciones. No, no lo considero como ventaja. Es como que eh, ya con, con los escritores con los que trato ya todos pasamos por por ah, lo que okay, ya todos han editado. Sí, sí, sí. O sea, ya ya todos pasamos por la emoción de sacar el primero. Ajá. Muchos de ellos ya tienen más de dos, entonces es como ah. ellos me siguen llevando ventaja ajá y y es muy padre más que nada el hecho de estar aprendiendo muchas cosas a ellos eh, que igual me han dicho de no mira este para los nervios eh, esto o esto esto te vamos a invitar a tal lado para que te empieces a desarrollar mejor Eh, que te expreses de esta mejor manera o Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Y es muy padre y estar escuchando las experiencias que ellos han vivido O sea, se comparte, eso es bueno Sí, pero, sí, sí Pero también encontraste todo un universo, ¿no? Después de presentar el libro O sea, muchas nuevas personas llegaron Sí Sí, como dicen, abres un libro, abres una puerta y aparece un mundo Sí, sí totalmente Definitivamente, sí. definitivamente. Me, me lo tomé muy literal sí. Pero salió muy bien ¿Qué otras facetas tiene Lisset? ¿A qué más se dedica? Pues actualmente estoy estudiando, uh -huh. trato de acabar la carrera sin que la, car la carrera me acabe a mí. <risa> <risa> Un poco difícil, pero ahí la llevamos, <risa> ahí la llevamos. Eh, estudio, eh, trabajo y bailo los martes. <risa> y nada los domingos los domingos es que sabes que esto es eh, el maestro siempre ha dicho si, si tú dices por ejemplo tú solo te etiquetas como escritor pero no te quedes solamente con eso o sea el mundo tiene muchísimas más cosas no entonces a tus actuales 19 años o sea puedes hacer muchísimas cosas te, te falta un mundo por conocer imagínate las historias tan tremendas que puedes hacer con todo lo que está llegando a tu vida ahorita ¿no? sí, sí, sí eh, realmente pues no me estoy cerrando a nada últimamente, es como que todo es, puede ser una buena experiencia todo está siendo una buena experiencia por fortuna eh... Ahora sí, si no lo disfruto mínimo, aprendí muchas cosas y pueden salir en un siguiente libro, ¿quién sabe? Yo sé, el, el siguiente personaje principal va a ser o bailador o nadador. <risa> Locutor de radio. <risa> ah, <eso. risa> Ups, chin, ay, me voy a portar bien. <risa> ok, pues estamos llegando al final del programa, maestro. Fíjate, me hizo recordar ahorita eso de que ahorita la, en la sociedad nos encasillamos y me hace recordar la palabra del filósofo, si me nombras me limitas. Sí. y, y, y me, no permitas no permites ser otras opciones que puedo ser es decir ahorita la ciudad nos dice es que tú eres doctor y eres doctor, oye pero es que yo no escribo no, tú eres doctor no, pero yo puedo y, ser y doctor, se ve doctor, muy ingenier. mal que un doctor haga algo que no sea de doctor sí. Pues sí, si me nombras me limitas claro y Lice... me negas otras posibilidades que pudiera ser Así es. rapidísimo porque nos tenemos que ir, redes sociales dónde te encontramos eh, instagram, facebook, que estoy como Lisette Montes Y son todas mis redes sociales Perfecto, con eso nos comunicamos Pues, muchísimas gracias, es, gracias. Quedamos en espera de que nos Confirmes los eventos, tanto de la FIL eh, en fechas, como De la otra FIL también en fechas, para nosotros Hacérselos los cuando sea la segunda Edición, pues para hacer para hacer una presentación Del libro, ¿no? Ahí te, claro. pues, lo podemos hacer sí, En la claro. academia, el baile y la literatura Claro, ¿por qué no? Muy Maestro bien. Un placer coincidir con usted al el día de hoy es mío. Más con Lisette Muchas sí. gracias. Esperamos aquí, seguimos Atentos a todo lo que vayas a escribir uh -huh. Muchísimas gracias por venir Y nos escuchamos el, mar el martes próximo Vamos. Bailar es soñar con los pies Nos escuchamos la siguiente semana Anfibios Radio